y retomo el, la ley omnibus imperial que pretende imponer el gobierno de Javier Milei en una de las cuestiones eh, Milei quiere todo el poder público para desde ese poder público tomar decisiones que ya en esta ley omnibus están sugeridas o anunciadas entre ellas por ejemplo la propuesta de la de la derogación de la ley nacional del teatro, que por supuesto afecta a trabajadores y trabajadoras de la cultura, aparte de la cultura en sí misma. Amparo Fernández como representante provincial del Instituto Nacional del Teatro, te saludo y te pido una opinión, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos. Sí, acá estamos. Conmovido, conmovido eh, como la mayoría de la población, espero además, porque si no eh... El fingir demencia no, no no va a dar buenos resultados en este momento la verdad que eh, la ofensiva de la ultraderecha eh, hay que ponerle freno de algún modo aunque sea como lo estamos haciendo tratando de pensar e informándose que cuál es tu, tu bueno tu mirada respecto de, del modo en que afecta eh, estas leyes eh, nosotros estamos igual de conmovidos que toda la sociedad Sabemos que es bueno estuvimos de reuniones en reuniones sabíamos que cuando dicen que vienen por todos y todas la cultura no es algo que escapa a ese a ese enfrentamiento lo que estamos buscando es coercionar con todos los, los sectores porque como han leído la ley viene a destrozar el país eh, referido a lo que a lo que es la, la ley 24.800 que es la que se pone en este proyecto de ley, se quiere derogar, es la ley del Instituto Nacional del Teatro, que es, es a la ley que le da creación a la, a la institución. Si no hay ley, no hay institución, o sea, no hay fomento a la cultura teatral independiente y federal. Es un avasallamiento a todas las instituciones. En, el, en la misma situación que nosotros está el Fondo Nacional de las Artes, Y en situaciones de de financiación y de catástrofes se encuentra el INCA, las bibliotecas populares, y bueno, y todo lo que se defendió, recuerdan, hace un año exactamente, un poquito sí. atrás, eh, en las asignaciones específicas, que ya había un intento de avasallarnos con Macri cuando le puso fin a las asignaciones, que es las que hacen el aporte a estas organizaciones descentralizadas, como somos nosotros, y bueno, y creemos que Esa defensa tuvo muchísimo que ver porque a nosotros nos derogan la ley, mientras que no no quiere decir que eh, no hay daño en las demás instituciones descentralizadas, el daño es terrible, es irrecuperable eh, y es impensado. Lo que sí, la derogación hace que no existamos más, que el instituto no exista, no se tenga que defender. Eh, y creemos que la vidriera fue toda la fortaleza que pudimos establecer en esta defensa de las asignaciones específicas que nos vieron, nos pusieron por suerte del otro lado de la vereda, claramente nosotros no estamos de la vereda que gobierna este presidente, que hoy eh, estaba porque el 57% de los argentinos y las argentinas han elegido, pero que evidentemente no nos representa como sociedad, como país y como república. está eh, está trabaja, Está haciendo todas las leyes y todas las reformas que que presentó la forma la la, la eh, sí bueno disculpen estoy un poco <risas> eh, como está, está bien de tanta y, cuestión, y, y, y está bueno, bueno es. recordarán para eh, puntualmente sobre las asignaciones específicas que fueron como vos decís reavaladas re re re re re re hace un año por el congreso nacional en, en unas en sesiones que se volvieron además este ampliamente democráticas porque no fue ni con el voto exclusivo del oficialismo eso no, eh, llevó una discusión no, no fue, un sí, cruce de opinión las dos cámaras pasó por las dos cámaras se fueron aprobadas por las dos cámaras fue eh, Por supuesto fue y además esos fondos vienen desde la ilegalidad, ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás, hace dos o tres días atrás salió Sturzenegger, que no sé a quién representa porque no pertenece a este gobierno, pero sí representa a esa casta de la cual mi ley habló tanto, Caputo, Sturzenegger, Bullrich, son todas las personas que le hicieron mucho daño a este país y vienen a seguir haciendo daño y a no dejar nada, por supuesto que claramente que es contra las minorías o las mayorías populares es claramente esa, y que eh, nosotros tenemos claro que como Instituto Nacional de Teatro la lucha y la resistencia va a ser colectiva y va a ser en conjunto con la sociedad porque, ustedes vieron el proyecto de ley, apunta eh, con los jubilados, con la educación, con la salud, están presentando, están avasallando la constitución, están eh, no respetando lo republicano, no respetando los tres poderes. Eh, y, y tampoco están considerando a la República Federal, eh, y lo están demostrando con este con esta derogación de la ley 24.800, que es una institución descentralizada que es la más federal que existe en nuestro país, uh -huh. donde los fondos son clarísimos de dónde sale, porque los aprueba el Congreso, porque vienen de ahí, porque nosotros no tocamos un peso la representación de la Pampa, las representaciones de todo el país no ven... Eh, las acciones que se ejecutan de, a través de los pagos son directamente a los beneficiarios. No hay nada que se pase por ninguna mano. Es directamente, es más, los beneficiarios tienen que hacer un certificado en los bancos diciendo que van a recibir plata de de Nación para poder efectivizar, así sea, un pago de 20.000, 10.000, 5.000 pesos para para poder efectivizar ese cobro. O sea, eso no no... no, no, no nosotros tenemos tranquilidad en ese aspecto, podemos dejar en claro a la comunidad. que y, y también no olvidamos que esta ley no solamente favorece al sector teatral, sino a la comunidad en general. Todo esto que habíamos hablado en las asignaciones específicas, donde el arte va a los barrios, a las escuelas, a los comedores, a las comunidades, a la salud, vienen desde este lugar del Estado, que también ve favorecido. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en Santa Rosa, en el festival de Pichanay, Eh, donde toda la comunidad puede disfrutar de unas vacaciones en su lugar de residencia, aquellas que no pueden salir y aquellas que sí quieren disfrutarlo, y el Estado está garantizando ese disfrute, ese derecho al goce, el derecho al acceso al arte y a la cultura y a la educación. Ese, ese derecho que tenemos que también de consumir cultura identitaria, autóctona, también eso eh, no es menor que lo quieran sacar, porque... Todo lo empaquetado lo que venga de afuera está libre y nosotros que hacemos el arte por supuesto que está denotado el arte eh, federal eh, teatral va a caer en, ma en, en manos de los que de los pocos que podamos resistir y hacer el estado nos garantiza las salas de teatro las salas oficiales que están sostenidas desde el equipamiento por el teatro eh, por el instituto nacional del teatro todo eso eh, no va a poder suceder no va a poder funcionar La, hay familias que ya se están quedando sin trabajo y ya las que están cerrando. y eh, Además de la declaración de alerta de movilización y esto que estamos conversando, eh, ¿hay programada alguna ma manifestación, movilización, adhesión a las moviliza al plan de lucha que bueno viene evaluando, por ejemplo, la CGT? ¿Cómo ves que va a continuar esta historia? nosotros estamos eh, en reuniones permanentes con todos los sectores ahora a las 11 entramos en una reunión de plenario federal con todas las comunidades eh, donde van a intervenir miembros de todas y miembros eh, de todas las comunidades teatrales asociaciones salas y a partir de ahí vamos a hacer unas líneas de acciones sabemos que la salida es colectiva y que vamos a posicionarnos como sector de la cultura eh, pero vamos a estar Eh, coercionados con toda la sociedad que moviliza seguramente. Y seguramente va a haber eh, acompañamiento mm, con otras acciones, pero nunca vamos a despegarnos de la totalidad de la sociedad que está reclamando ahora y que se ve eh, atacada por este proyecto de ley. Amparo, agradecemos el contacto, eh, estamos en la misma vereda más vale y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, les agradezco a ustedes, es muy importante que los medios puedan replicar y dar a conocer a la gente que está en la casa, que estamos todos y todas en esta vereda, siempre cuando se ataca el trabajo genuino eh, de las personas, estamos, todos los trabajadores y las trabajadoras estamos del mismo lado eh, y sabemos que son solo cuatro los que están del otro. Eh, ahora no importa quiénes votaron y quiénes no votaron, sabemos que nos atacaron a los trabajadores y las trabajadoras y Tenemos que unirnos eh, y potenciar esta lucha y esta resistencia para que este proyecto de ley no eh, no suceda y que tenemos que trabajar con nuestros legisladores de la provincia, con nuestros diputados, con nuestros senadores de la provincia de La Pampa para que resistan y que no aprueben, por lo menos que no levanten la mano y no sean cómplices, cómplices de la venta de nuestro país es un hecho antipatriótico, antidemocrático y aquellos que recalzaron la camiseta cuando ganamos el, el campeonato del mundo en el fútbol, estaría buenísimo que nos calcemos la camiseta y defendamos por lo menos la fuente de trabajo, que es lo único digno que podemos tener y que nos hace, eso sí, el trabajo nos hace gente de bien, esto que nos metieron de que la gente de bien y no sé qué historia hicieron y que nos creyeron y nos pusieron una grieta que nosotros los trabajadores y las trabajadoras no teníamos, hacemosmonos la camiseta y vamos a la calle a reclamar por nuestros derechos que nos quieren avasallar amparo gracias de vuelta un abrazo gracias juan pablo un abrazo para ustedes amparo fernández representante del instituto nacional del teatro cuando refiere a las asignaciones específicas eh, seguramente es un tema que ha estado tratado por las personas afectadas directamente los sectores afectados directamente esto eh, también incluye a las bibliotecas populares como decía la propia amparo al cine al teatro y también a los medios de comunicación y eh, Este, la ley Omnius, entre otras cuestiones, pulveriza lo que nosotros venimos eh, aplaudiendo desde su existencia, que es el Fomeca, el fondo que permite el financiamiento de los medios de comunicación eh, populares y comunitarios. Eh, termina con eso. Y, y es claramente una decisión. Terminar con, es, con estas este, expresiones de la cultura, del pensamiento, de, de, de la unión, de la, de la posibilidad de... de De, de que la palabra circule eh, esto es una de las cuestiones que busca la ley Omnibus para imponer otros consumos, eh, generalmente lo estamos viendo, todo, todo el diseño del gobierno de Milay parece el, el de una serie yankee Eh, está como eh, entre la distopía, y, y no tanta distopía, sino que cuestiones que ya estamos viendo, eh, con todas las cuestiones. Desde los policías, estos como van como robot en las calles para cumplir con el protocolo de Patricia Bullrich, hasta estas cuestiones de decir, ¿para qué el teatro nacional? ¿Para qué el cine nacional? ¿Para qué las bibliotecas populares? ¿Para qué los medios comunitarios? Fuera, diría Javier Milei sacando el papelito del pizarrón. Bueno, fuera las pelotas. Vamos a ver qué pasa. Eh, es ahí cuando... Eh, decimos que no hay que dejarlo gobernar no, no claramente si gobernar es esto a mi ley no hay que dejarlo gobernar